38 minutos. Vamos a charlar con el secretario de prensa del CitraSap, Edgardo Gijena. Edgardo Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Julio? ¿Cómo les va? Buenos días. Como siempre, este, le digo a Verónica y a todos. Muchas gracias por el aire, siempre agradecemos. No, por favor, gracias a usted por atendernos. Eh, Edgardo, eh, han hecho una denuncia eh, en el INADI, hubo un incidente ahí entre dos dirigentes del Citrasap y han hecho ustedes una presentación, ¿nos puede dar algún detalle? Sí, sí. Este, bueno, como vos bien decís, eh, en el día de ayer hicimos una presentación ante el Instituto Nacional este, contra la Discriminación, eh, la xenofobia eh, de la, la delegación de, de la Pampa eh, estuvimos con la responsable del, de la institución que es la señora o señorita Alcaraz con quien dialogamos respecto al, a la cuestión eh, el, el punto que nos llevó a ese lugar o el problema que nos llevó a ese lugar es, este, los, fueron los dichos y fueron las acciones las acciones y los dichos del secretario adjunto de nuestro sindicato, el doctor De Martini, cuando este, trata este, en forma absolutamente discriminatoria, desvalorizante y respetuosa eh, a, a una compañera, este, María Cabral, secretaria administrativa del sindicato, como negra de mierda. Eh, en una diferencia de puntos de vista, este De Martini le dice con tono absolutamente autoritario, este, con, abuso, con abuso de autoridad, digamos, porque él no tiene autoridad como para decidir esas cosas, le dice a María que deje la oficina del sindicato, incluso prefería este el secretario de junto que la oficina del sindicato quedara cerrada, y que María volviera a su lugar de trabajo. Cuando María, ante la llamativa este, proposición, de, del dirigente sindical, digamos que uno quiere que siempre la oficina del sindicato esté abierta, que, que pueda recibir la gente, que aparte la gente concurre, digamos, siempre tiene los, problemas, los compañeros siempre tienen algún problema que van a consultar al sindicato. Ante esta llamativa posición, María le pide que esto este, se, lo, se, lo, se lo se lo se lo exprese por escrito. Este, frente a esto, eh, de Martín, muy enojado, este Le dice, mirá negra de mierda, acá el que mando soy yo, mandate a mudar de la oficina, mandate a mudar de acá, los que decidimos, lo que, el que decide soy yo, acá el que mando soy yo. Este, uno en estas palabras ve muchas cosas, ve la convicción de una forma de hacer política, también digamos, política sindical me refiero, este, donde el que conduce, el que tiene el poder absoluto y el que no necesita dialogar, el que no necesita acordar políticamente, es eh, que no necesita consensuar con nadie, pero aparte, y nosotros esto lo venimos viendo hace mucho tiempo, hace más de un año, dos años, este, esta forma de conducirse este, autoritaria, este, donde el poder se está centralizando de a poco, pero bueno, esto, eh, esto es una cosa que nosotros veníamos viendo, pero, pero este fue un límite el trato, este, no se puede tratar a ningún compañero de esa forma, a ningún compañero de trabajo de esa forma. Nosotros somos dirigentes sindicales, tenemos, hemos creado una oficina de género, hemos, estamos preocupados por la violencia en las instituciones y estamos estudiando problemas, nosotros no podemos legitimar y hacer como que no pasó nada cuando la cosa pasó de semejante eh, eh, esto, esto fue un límite Esto fue un límite que, nos, que nosotros Teníamos que ponerle a este asunto Digamos este, No se puede tratar como negra de mierda a, a, a una compañera De la Comisión Directiva Por supuesto que no, pero a nadie A nadie, a nadie, a nadie. Edgardo, ¿cuándo, ¿Sí? ¿cuándo ocurrió este incidente? ¿Y si hay algún, algún testigo, alguien esto que lo haya presenciado? Esto ocurrió el jueves pasado. Esto ocurrió el jueves pasado después de la reunión de comisión directiva, que es los días jueves. El invierno le eh, trae a las instituciones de salud, sobre todo a las nuestras, este, que reciben muchas derivaciones, mucho trabajo. Entonces, a veces... No podemos quedarnos este, a ayudar en, en cuestiones sindicales y tenemos que volver rápidamente a nuestro trabajo. A veces el invierno es mucho más demandante para el sector de salud. Así que había quedado este, María después de la reunión atendiendo a los compañeros que venían para mantener la oficina abierta y este, en eso llega de Martín y se produce toda esta cuestión. Le dice, en calidad de qué te quedas acá, a, digamos, una cosa llamativa, porque eh, la compañera es la secretaria administrativa, digamos... Este, Está para quedarse en la oficina, resolver las, las, las demandas que trae la gente, así que una cosa llamativa. Entonces, después de que, te, te cuento un poquito más, después de que aparece ese evento, este, María este, se dirige al lugar donde yo trabajo, que es la terapia intensiva, para contarme esta, esta rareza de que el secretario de Junto le pedía que cierre la oficina del sindicato, este, eh, y, y, cosa que, que era una cosa rarísima, ¿no? Este, y que vuelva a su lugar de trabajo. Entonces eh, viene María de Martini y la, la persigue por el patio y la <ríe> cierra la oficina, incluso de forma muy violenta, cierra la puerta, según cuenta María, la ventana con golpes, y, eso. y la persigue y, y vienen los dos juntos y me golpean la, la puerta de la terapia. Y ahí lo veo a de Martini francamente exaltado este, eh, continuar con este discurso de que... Este, Que, que, que nosotros, llamativo, este, de que nosotros, digamos, que, que aparte hay una actividad sindical que se necesita realizar diariamente, que no que teníamos que volver a la, al, al lugar de trabajo, a lo que yo le digo, pero mira es, es raro lo que me decís, porque parece más, más de la patronal que de, de los militantes sindicales, nosotros ya sabemos lo difícil que es, motivar a los compañeros para que para que estén prestando un servicio digamos esto es una cuestión de servicio la mayoría de nosotros por lo menos los que estamos, por lo menos los que estamos ahí no cobramos peso por el tema digamos sacamos de nuestro tiempo de trabajo y muchas veces nos queda trabajo por hacer por lo que salimos así que esto es así y a veces contamos con la buena voluntad de nuestros compañeros que nos cubren digamos mm. este eh, entonces me llamaba la atención, y bueno, siguió insistiendo con esto que teníamos que... Pero en el momento yo la vi rara, muy rara María, muy de capa caída, pero no me di cuenta, pensé en ese momento, pucha, cuánto le afectó a María esto de que la sacaran de la oficina, porque la vi francamente compungida. No me di cuenta de que algo más grave había pasado. Ella nos lo dijo ahí inmediatamente. Luis Martín se fue, yo seguí trabajando en la terapia, y María se fue, yo no me di cuenta que algo más grave había pasado. Ella lo contó un día después y se lo contó a otras compañeras. Y después lo valoramos, este, y ahí cerró más este, eh, el cuadro que yo había visto y que dije, ¿cuánto le afectó a, a María este asunto? Pero no me di cuenta. Y bueno, después este, estaba este trato que había tenido este, el adjunto para con la compañera secretaria administrativa, Y entonces me cerró más todo. De hecho, María cuando lo cuenta, digamos, este, se genera todo un ambiente, este, digamos, emotivo, digamos, todavía incluso cuando lo fuimos a repetir ayer en Einadi, eh, María se, se quiebra, digamos, este, frente, con el relato. Eh, esto, independientemente del impacto emocional, es también un problema político, no es un problema personal de Martini, por eso yo... Este, también responsabilizo a la conducción de nuestro sindicato, digamos, que no ha sabido este, desde hace bastante tiempo, encauzar las discusiones y nuestras diferencias de criterio por caminos de tolerancia y de respeto y de escucha ante el punto de vista distinto. Hay una actitud, hay una, un accionar este, eh, absolutamente autoritario que impone, este, que cuando hay una diferencia de criterios no se puede resolver en buenos términos, se apela este, a desvalorizaciones, se apela a, este, a, a levantar el volumen, y esto es un problema político, no es un problema personal. Después, es que, es... En ese contexto las personalidades podrán este, hacer meter más o menos la pata, lastimar más o menos, pero hay un problema político que es, eh, mirá, para pertenecer, a este estru para pertenecer a esta estructura y para dar debate en esta estructura, este, estas son las reglas de juego, digamos. ¿sí? Edgardo, por lo que decís, eh, esta actitud autoritaria no es solo de Martini sino también eh, estarías involucrando al secretario general, a Ortellado, ¿se manejaría así también? Eh, eh, nosotros, eh, nosotros eh, desde hace aproximadamente dos años, hay muchas cosas, hay un grupo de compañeros que venimos formando una corriente de opinión, Que no coincidimos con un proceso de centralización progresiva de las decisiones, este, de, donde cada vez menos personas este, deciden lo que se hace en el sindicato. Nosotros, por ejemplo, este, el sindicato alquiló una casa, eso no, se, no sabemos dónde se discutió. Este, el, el sindicato este, le paga, estamos seguros de esto, estamos seguros de esto, que el sindicato o algunos compañeros este, le paga sobre sueldos, que, que, cosa que el estatuto prohíbe, este, no sabemos eso dónde se decidió, eh, y no se decidió en las reuniones de comisión directiva, o, no se discutió con nosotros, con muchos, de no, con muchos de los integrantes de la comisión directiva, hay muchas cosas que se hacen que no se discuten ahí, este, cuando hay este, una diferencia de criterio, yo recuerdo una muy importante, Este, yo, no, yo tenía mis dudas y las sigo teniendo respecto de que el gen, secretario general, el, el, el sindicato y con, porte, con el aporte de los afiliados, se le pague un sueldo adicional al, al Secretario General. Este, esto motivó un enojo, digamos, es decir, es como que no se puede el, el, el tener una opinión propia, tener una actitud crítica frente a alguna cosa. Eh, frente a algún tema y promoverle el debate respecto del tema es mal visto, es mal visto, digamos que hay una concepción a veces caudillista que nosotros nacimos, el Citrasat nació siendo otra cosa el Citrasat nació de estatales de pie que conducía Carlos Hortellado y era una, era una conducción este, con las características asamblearias, las limitaciones y los problemas que tiene pero siempre muy consultiva, siempre muy protagonista del conjunto de los compañeros, y la verdad que este, cuando nos transformamos en sindicato, este, esto empezó progresivamente a cambiar, y muchas decisiones que podían ser fácilmente conversadas, fácilmente consensuadas, fácilmente debatidas, este, pero con respeto, eh, no ha sido así, no ha sido así, muchísimas cosas, este, eh, muchísimas cosas con las que no coincidimos, y que no hemos dicho nada para afuera porque decíamos, bueno, pero, pero tampoco nadie nos consultaba, digamos, mucha frustración. Este, hay mucho accionar de la conducción de, de nuestro sindicato que ha enojado a muchos compañeros nuestros, afiliados, este, y, y, que, y, y que ha motivado este... Um, digamos algunos alejami ale alejamientos Edgardo Para más evitar... Edgardo, sí. y la más allá de esta denuncia que han hecho en el INADI eh, van a pedir que administrativamente el sindicato tome alguna medida con de Bueno, eso nosotros vamos a esperar, eh, sí. Sí, sí, sí, yo, o sea, por supuesto que sí. Digamos este nosotros creemos que digamos este Veremos qué hace el compañero, digamos, veremos qué, hacen, qué, hace, qué hace el compañero. Nosotros hicimos la denuncia, la, la compañera hizo la denuncia en la unidad de género de la policía de la provincia, este, ese, y lo, la hizo también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, así que por ese lado corre todo ese procedimiento, y se verá si hay sanciones, porque fue en el ámbito laboral también. Sí. Nosotros lo hicimos en el INADI, y veremos... Por supuesto que tenemos previsto, yo, hemos, hemos conversado, digamos, el qué va a ser el sindicato como estructura orgánica, digamos, qué va a ser, qué, qué va a ser la, la estructura del sindicato con este tipo de, de problemas. Nosotros vamos a esperar un poco este, que esto se procese, pero vamos a, vamos a, vamos a pedir, digamos, este, algún tipo de, de, de expresión pública, de acción del sindicato. Este, de, de, de promoción de ciertos valores dentro dentro de claros dentro de la comisión directiva y nos parece que cualquier compañero que aspire a, a formar parte de, de nuestro sindicato y a, y, a, y, a, y a estar más o menos cerca de lo que es la conducción del sindicato no puede bajo ningún punto de vista tener este tipo de actitudes despectivas este, y desvalorizantes hacia ningún compañero de trabajo. Así que este, sí, es probable que pidamos más acciones y esperemos que los... Vamos a esperar cómo procesan los, algunos compañeros de la comisión directiva de esta denuncia, pero nosotros vamos a seguir avanzando, por la supuesto. La última, Edgardo. Eh, ¿Hay elecciones en el Citrasap? ¿Cuándo? Eh, hay elecciones cerca de fin de año. Ah. Eh, este, todavía no están convocadas, pero eh, eh, los primeros días de diciembre tendría que estar cambiando la, la comisión directiva. Eh, probablemente teóricamente 60 días antes tienen que estar convocadas, así que este, probablemente en, lo, en los próximos meses este, el, el, el, el, se, se convoca elecciones en los próximos días se convoca elecciones y bueno, y veremos este, si nosotros podemos estructurar nuestra corriente de opinión como una opción política, digamos, porque a veces superar los enojos las frustraciones, porque aparte Yo tengo un profundo respeto por, por Carlos, este, eh, también, este, también respeto por, por, por De Martín en alguna parte de su historia, pero hemos visto que una cosa fue la etapa anterior y otra, esta etapa de sindicato este, eh, ha tenido muchos déficits, mucho... no fue lo que habíamos dicho que íbamos a construir. Entonces, este, nos parece que, este, bueno, si podemos, no, nos, no, nos, no, nos, nos expondremos a la, a la valoración de los compañeros y a la valoración de nuestras propuestas, este, pero bueno, eso se verá un poco más adelante. Edgardo, te agradecemos estos minutos con Radio Carmes. No, muchísimas gracias a vos. Chau, chau. era la palabra del secretario de Prensa.